Cuentos de hadas españoles La princesa rosa y el pájaro dorado Érase una vez en un reino muy lejano Una hermosa princesa Su belleza era única Porque tenía el pelo largo y rojo Y le gustaban tanto las rosas Que todos la llamaban la princesa rosa Todos en el reino la adoraban Algunos niños le traían ramos de rosas Unos ramos eran de rosas rojas, otros de rosas blancas y otros de rosas amarillas ¡Princesa Rosa! ¡Qué, ¿Qué rosas rosa te gustan más! ¡Oh! ¡Me gustan todas las rosas del mundo, pequeños! Y los abrazaba y les hacía cosquillas Los niños estallaban en carcajadas Todas las noches tras el atardecer La princesa rosa salía al balcón y batía las palmas. Ven, querido pájaro. Un pájaro dorado llegaba volando de no se sabe dónde y se posaba en su hombro. De repente, el pelo de la princesa empezaba a brillar. Se iluminaba con una luz roja brillante. <risa> ¡Qué pajarito tan travieso! ¿Te gusta jugar con mi pelo? Enseguida el pájaro empezaba a trinar una melodía cautivadora La princesa rosa se unía a la canción Y todo el reino se quedaba dormido Y tenía dulces sueños hasta el amanecer ¡Ah! ¡Qué voz tan dulce! ¡Buenas noches, queridos! ¡Dulces sueños! Así pasaron los años Todas las noches la princesa rosa junto con el pájaro dorado Cantaban una preciosa nana para que la gente se quedase dormida y tuviese dulces sueños hasta el amanecer pero un día ocurrió algo terrible una malvada bruja supo de la princesa rosa la princesa volvió a cantar y la bruja se tapó los oídos la la la la la la la la ¡Oh, no me gusta es demasiado buena ¡Demasiado amable! La malvada bruja decidió echarle un maleficio. cadabras sin salasuro! ¡Que el color de la rosa se vuelva oscuro! Y el pelo de la princesa rosa se volvió tan negro como el carbón. ¡Oh, vaya! ¿Qué le ha pasado a mi pelo? Pero tengo que cantarle a mi pueblo... ...para que tenga dulces sueños. Pero esa noche... La princesa rosa salió al balcón y batió las palmas. Pero cuando apareció el pájaro dorado, el pelo se le tornó negro en vez de rojo. ¡Oh, no! El pájaro trinó su cautivadora melodía y la princesa rosa cantó su nana. Todos en el reino se durmieron, pero esa noche solo tuvieron malos sueños y pesadillas. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué aterrador! Solo vi oscuridad Y yo vi serpientes por todas partes Vi que me ahogaba en el océano Ahora me da miedo quedarme dormido Al día siguiente, la princesa triste llamó al pájaro y le contó sus preocupaciones Y le pidió una solución oh, ¡Dime, pájaro dorado! ¿Qué puedo hacer para que mi pueblo tenga dulces sueños hasta el amanecer? ¡Ah! Oh. ¡En agua rosa! ¿Pelo negro en agua rosa? ¿Me ayudará? ¡Qué extraño! A la princesa le sorprendió aquel consejo, pero sin embargo lo siguió. Llenó una pila de agua y esparció unos pétalos de rosa en la superficie. Después metió el pelo en el agua rosa e instantáneamente se volvió rojo. ¡Oh! Es otra vez rojo. Gracias, pajarito. Esa tarde, cuando el pájaro se posó sobre su hombro, el rojo brillante de su pelo iluminó el oscuro cielo una vez más. La princesa cantó su nana y todo su reino se quedó dormido y tuvo dulces sueños hasta el amanecer. ¿Qué? ¡Ha vuelto! La malvada bruja estaba tan enfadada de que se hubiera roto su maleficio que decidió volver a lanzarlo. ¡Ah! Ja, ja. Ahora le enseñaré mi poder. ¡Abra cadabra! ¡Sin Salasuro! ¡Que el color de la rosa se vuelva oscuro! Y el pelo de la princesa se volvió más oscuro que el carbón otra vez. ¡Oh no! ¡Otra vez no! ¿Qué me está pasando? Ah. Y esta vez, la malvada bruja se llevó todas las rosas del reino. Vio a la princesa llorando y se alegró mucho. ¡Ja, ja, ja, ja! Veamos si ahora puedes romper mi maleficio. Una vez más, la princesa triste le preguntó al pájaro. Dime, pájaro dorado, ¿qué puedo hacer para que mi pueblo tenga dulces sueños otra vez hasta el amanecer? Y el pájaro le respondió lo mismo que la última vez. ¡Pelo negro en agua rosa! Pero no queda ni una simple rosa en todo el reino. ¡Pelo negro en agua rosa! El pájaro trinó y salió volando. ¡Oh, por favor, no te vayas! ¡Dame otra solución, por favor! La princesa no sabía qué hacer. Era tan grande su angustia que se le llenaron los ojos de lágrimas. Una cayó y en ese mismo instante, un joven y guapo príncipe que se había detenido bajo el balcón de la princesa abrió una pequeña caja y sacó un pelo. Se arrodilló y colocó el pelo sobre la lágrima de la princesa. Y entonces sucedió un milagro. De repente, el pelo rojo se convirtió en una rosa roja. Con esto lo conseguirá. El príncipe cogió la rosa y se la llevó a la princesa. Para ti, hermosa princesa. ¡Oh! ¡Una rosa! ¿Cómo la has encontrado? La he hecho con tu lágrima y con un pelo rojo. Emocionada, cogió la rosa e inmediatamente se secó las lágrimas y lanzó los pétalos al agua de la pila. Después, metió el pelo. Y se rompió la maldición Todo el mundo suspiró asombrado ¡Oh, es mágico! Joven, ¿dónde has encontrado ese pelo rojo? Querido rey, cuando la princesa y yo éramos niños Le arranqué un pelo de su cabellera Como señal de mi lealtad hacia ella Y ella hizo lo mismo conmigo También me arrancó un pelo a mí Es verdad, padre La princesa lo confirmó y sacó una pequeña caja. La abrió y dentro había un pelo del príncipe. Todos estaban encantados con la noticia. El príncipe y la princesa Rosa se casaron ese mismo día. Cuando se enteró de que su maleficio se había roto otra vez, la malvada bruja se encolerizó tanto que explotó en diminutos trocitos. ¡No! Al final las rosas florecieron en todos los jardines del reino una vez más y también cada tarde la princesa rosa cantaba a su preciosa nana para que su pueblo durmiera y tuviera dulces sueños hasta el amanecer.